Bienvenidos amigos a este tiempo tan precioso donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. En esta oportunidad lo estaremos haciendo en el capítulo 18 de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 18. Le invito a buscar en su Biblia el capítulo 18 del libro de Éxodo. Comenzamos en el versículo primero. Dice así la palabra de Dios. Oyó Getro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 Y este se fue a su tierra.